estando aquellos presentes pararon Eis presentibus decierunt Ante estos afirmó que les habían sido comunicadas cosas falsas apud aeos contendit falsa est et delata Vivir a su gusto uiwere suo amore obrar a gusto de uno llevarle la corriente aliqui morem gerere tres legados que desempeñaban los más altos cargos honoríficos tres legati functi summi honoribus fueron enviados a atenas atenas missisunts calculó que estos habrían llegado a atenas os atenas perugnice ratus est hijo de noble familia nobili generenatus La fortuna no cambia el linaje. Fortuna non mutat genus. Multitud de armas de todas las clases. Multitudo omnis generis tellorum. Participación en un acto. Facti societas. Habían enviado a Roma un embajador a solicitar su amistad y alianza. Legatum Romae miserant amicitiam societatem quo erogatum. Llevar a alguien desde una condición humilde al más alto cargo. Ex humili loco Ad sumam dignitatem, perducere aliquem. Quantos y cuan grandes poetas han existido? Quod et quanti poetae extiterunt? Quaderno, libreta. Codicilli, codicillorum. El puerto del Pireo igualaba a la ciudad misma en hermosura. Portus Pirei urbem ipsam dignitate aequiparabat. Consultar un oráculo. Adire oraculum. Acercarse suplicante a los altares. a dire aras recurrir a los libros sibilinos a dire libros sibilinos